Cuatro Tres Dos uno, Cero Atención a presión. Se empieza el programa La otra oreja La otra oreja Un programa musicalmente incorrecto Melódicamente tendencioso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 Nos vemos pronto, espero. Fecundé el asfalto, así nacieron gigantes verdes, crecieron, crecieron. de las raíces del paraíso, los chicos de la calle fabricaron nidos en las ramas nuevas de los árboles míos. trepa MULȚUMIT PENTRU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 Palestina libre. Viva Palestina, Palestina libre. Viva Palestina, Palestina libre. Libre, libre, vive Palestina, libre, libre, vive Palestina, Palestina. Libre Palestina, o oh Palestina libre. Vive Palestina, o oh Palestina libre. Dobles como el tri No eres como el fuertes como olivos fuertes como olivos es nuestro arraigo es nuestra Oreja Latinoamericana. Bueno, ahora que estamos transmitiendo en video, eh, no voy a, a promocionar a Zach, porque en este momento solamente tengo el pantalón de Zach, pero normalmente Zach eh, me viste.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 Violines de la marioneta universal para el que ha marcado la baraja y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos comida.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 să cantando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 Mataram, tanta resucitará, tanta noche pasará. Estás escuchando según la otra oreja. Ahora seguimos.